Hola, Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos un ratito. Bueno,、eh, se viene una semana de paro nacional de afichazo, o sea, van a poner afiches por todos lados, pero sobre todo va a haber una clase pública, ¿no? Frente a la Universidad Nacional de La Pampa. Contanos un poco toda la actividad, por favor. Sí,、eh, bueno, esta será en el marco ya de la cuarta semana de paro, porque ya tuvimos dos semanas en, en marzo. Y vamos a tener otra la semana del 27. Entonces,、eh, como actividad de visibilización, este, decidimos, bueno, por, por lo menos concentrarnos al m e en un mismo día,、eh, lo que tiene que ver con partir d afiches y folletos, un poco para empapelar en las paredes, de, al menos en la sede central, por si alguien no se había enterado de la, la situación docente y no docente y las becas estudiantiles. Y、eh, una clase pública sobre la ley de financiamiento universitario y el estado salarial docente, más que nada. Bien, perfecto. ¿Y esos, esos afiches van a estar ahí pegados? ¿Y, y, ¿Qué rezan? ¿Qué dicen? ¿Qué, qué, ¿Qué cuentan en esos afiches ustedes? Bueno, básicamente que sin、eh, universidad y sin ciencia no hay un futuro posible, no existe la soberanía como tal, como la pensamos. La universidad pública vale cuando hay salarios dignos de sus trabajadores y sus trabajadoras, cuando la ciencia tiene su financiamiento.、Eh, tienen que ver con concientizar en ese sentido, n o Y que la lucha es colectiva. La universidad pública la sostenemos entre todos y entre todas, y tiene que ver en este contexto en particular bueno, con defender su existencia a partir del financiamiento que. Cual podemos, cualquiera de nosotros de nosotras puede tener toda una vocación, pero digo, se necesitan cualquier proyecto científico y educativo serio, necesita un financiamiento. ¿Acuerda? Claro,、eh, no estás hablando de Argentina, pareciera. <risa> no, si uno lo, si uno lo piensa, este, o, al, o al menos en la Argentina en otros momentos, en el que el porcentaje del PBI que se dedicaba a la. A la educación pública, al financiamiento de la ciencia, tenía otros porcentajes de los que tiene ahora. n o Claro, totalmente. Sí, digo, el contexto y el panorama eh, no, eh, no amerita más que esto, más que contar todo lo que está pasando. En estas clases públicas, ¿las utilizan、eh, no solamente para dar clases, sino para también hablar de, de todo esto?、Eh, los alumnos y las alumnas. Este, ¿Están prestos a escuchar lo que, lo que le está pasando a un trabajador de, de, de la docencia universitaria? Y mirá, eso va variando mucho、Ajá. respecto de las distintas facultades, ¿no? Uno pareciera que, o, o no, pero cada facultad tiene su idiosincrasia y esa misma formación va, y dinámica va sumando a esa misma idiosincrasia. Entonces. Eh, pareciera que el estudiantado en facultades como las de ciencias humanas, tanto en la sede de Pico como en la sede de Santa Rosa, parecieran más、eh, abiertos, abiertas a escuchar los reclamos docentes, porque digo, se dictan carreras humanísticas en las que se reflexiona sobre esto, digo, desde distintos puntos de vista. Entonces,、eh, otras carreras, aunque. por Ejemplo, no se sé, tengan d e l punto de vista del manejo de presupuestos o el punto de vista del manejo del derecho, también tienen que ver mucho con la formación de las profesiones liberales. Claro, sobre todo bueno,、eh, esa, el, esas, el, esas materias el, también tienen que ver con lo que está pasando ahora, porque están hablando de presupuestos, la, la, la, la, las carreras de exactas, y es lo que está pasando ahora, justamente hay un gobierno que no quiere este, financiar al, al sistema. Y eso, uno imagina que en esas materias también se habla de esos temas. Uno,、eh, dijéramos, bueno, después tiene que trasladar la lucha al aula permanentemente, ¿no? Es, es lo que digo. Claro.、Eh, de tratar de que el saber o del conocimiento o del, de las cuestiones científicas que uno está tratando, de, con las que está tratando de formar a futuros y futuras profesionales. También hacerlos dialogar con el contexto, no solamente en el que surgieron todos esos conceptos que uno está transmitiendo, sino con el contexto actual. Digo, en mi caso, que enseño lingüística y gramática, me parece imposible no, no vincular、eh, esos fenómenos, la gramática por más dura que parezca, con el, con el contexto o con la cuestión política. Claro, sí, sí, con lo que nos pasa a todos ahí, acá a la vuelta de la esquina, digamos. Totalmente, lo que pasa que, bueno, obviamente siempre、eh, en esto, digo, ¿no? En la, la formación, este,、eh, obviamente que también tenemos personas que discienden de toda esta lucha también en la Facultad de Ciencia Humana, digo, tampoco, no, no, no es que no suceda, sino por, por algo el presidente llegó、eh, como llegó con el nivel de, de consenso en las urnas, digo, pero.、Eh, Uno puede llegar hasta, hasta otro, tipo de, otro tipo de diálogo, ¿no? De todas maneras, la s Facultad de Ciencias Exactas, la s Facultad de Ciencias Humanas, por ejemplo, son las que más nos acompañan en cuanto al acatamiento en los colegios preuniversitarios, también en cuanto al acatamiento a los, a los paros, digo. Claro, totalmente. Eh, eh, o sea, va a ser todo, todo abril un, un mes de, de marcha, s、eh, perdón, de, este, de paros. De concientización, de clases públicas, de afichazos por todos lados. Y cuando termine abril,、eh, ¿qué? ¿Qué va a pasar o qué piensa que, que tendría que pasar? Bueno, la forma que tiene de tomar las decisiones la Conado histórica es、eh, siempre de abajo hacia arriba, ¿no? De, de generar primero el consenso, el diálogo, el debate democráticamente con las asociaciones de base. Revisar permanentemente el plan de lucha, por eso estamos en, en estado de congreso y, y, y plenario permanente. Si no, es un, si no está sesionando uno, está sesionando el otro. Tenemos que hacer una evaluación al final, al final de la última semana de paro que tenemos en abril y、eh, vamos tratando de debatir y consensuar de cuándo es el mejor momento de otra marcha federal. Bien, puede ser finales de abril o todavía. No está en el horizonte eso. En el último congreso de la Conado Histórica estábamos hablando de realizarla hacia finales de abril.、Eh, hay alguna declaración de algunos rectores del CIN que, que ya la van pateando para un poco para, para mayo.、Eh, me parece que una medida tan fuerte digo, y tan visible necesita el mayor consenso posible. Y la participación de todas las partes, ¿no? necesita o n de la participación de los y las estudiantes, defendiendo su derecho a acceder a una educación de calidad, necesita del consenso de los sindicatos docente y no docente, y también, obviamente, el, de la gestión en las universidades que ocupan rectores y rectoras. Claro, totalmente.、Eh, también digo, la articulación con otros sindicatos, por supuesto que siempre nos han acompañado. Claro.、Eh, digo porque al gobierno de Javier Miley le ha dolido un poco、eh, las marchas universitarias, también otras marchas que, que tienen que ver con el desfinanciamiento de la salud pública,、eh, pero sobre todo la universitaria le ha dolido bastante, o por lo menos, como dicen, le ha entrado la balubi, como dicen habitualmente.、Eh, ¿Crees que esta que se está organizando.? Tiene que tener la contundencia que tuvieron las anteriores para que mínimamente digan: Bueno, quizá tenemos que atender a este sector.、Eh, sí, por supuesto, por supuesto. Y, y la medida de la marcha, más las medidas de, de fuerza que hemos tomado los sindicatos docente y no docente, han generado, por supuesto, un impacto. Digo, en el 2024, por ejemplo, cuando se. Se da este aumento para los, para los gastos de, los, de funcionamiento de las universidades nacionales, tiene que ver con la primera marcha. Después, cuando en la segunda de 2024, cuando recibimos quienes cobramos garantía salarial, no solamente la cobramos、eh, en esos últimos meses del año, sino que además se nos pagó retroactivo abril de ese año, tiene que ver con esto también. Digo, Si uno presenta una ley de financiamiento universitario, la respuesta del gobierno, al menos de presentar su propio proyecto de ley, aunque obviamente vamos a luchar para, que, para desactivar, desactivar eso, tiene que ver con tratar de responder al, a la lucha que uno está llevando a cabo. Una respuesta que obviamente no resulta totalmente insatisfactoria, ¿no? Pero. pero Si bien no hay un ataque mediático tan feroz como en 2024, en donde aparecían todo el tiempo、eh, sus tuiteros y funcionarios atacando todo el tiempo a los docentes, en 2025 tuvimos un poco más de silencio, lo mismo en 2026, pero nosotros vemos que todo este tipo de acciones que va llevando adelante el gobierno significa que、eh, la presión la estamos llevando adelante. Claro.、Eh, ¿Preocupa, y es una pregunta que te hago, Micaela, preocupa o no tanto? Eh, la aparición, pero sobre todo este, la, la forma en que de a poco la libertad avanza, va tomando、eh, lugares en la universidad.、Eh, estoy pensando no solamente en Adrián Rabier, que es profesor、eh, y que es diputado nacional en la Universidad Nacional de La Pampa, sino también que están apareciendo, como aparecieron en la facultad exactas, este, libertarios que se presentan en este caso al centro de estudiantes. Ese avance dentro de la universidad. De este grupo libertario, que ya sabemos más o menos cómo piensa, y sobre todo que hay un, este,、eh, un reclamo de los sectores que están afectados por esas políticas. ¿Preocupa en la universidad o no tanto? Sí, por supuesto que, que nos preocupa, este, al menos lo que charlamos al interior de las asambleas docentes, también lo que charlamos con los,、eh, con los no docentes y en, en las gestiones. públicas, Nosotros、eh, lo vemos como sumamente preocupante, digo, porque es un punto más de irradiación de transmisión de las, de las ideas de, de, de este partido político, ¿no? que apuntan a, a, pareciera como, implosionar el,、eh, el sistema universitario desde adentro. No me quiero ni imaginar si con el Estado Nacional, en, en la versión macro, o d i g están haciendo lo que están haciendo, qué es lo que sucedería. Al interior de la universidad pública,、eh, en un organismos de gobierno de la universidad, como los consejos directivos y los consejos superiores. Claro. Me resultaría gravísimo. Claro. Digo, se llevarían a cabo las mismas políticas, pero con el co-gobierno de la universidad. Claro, van metiendo los topos, como lo metieron en el Estado, también en la universidad. Exactamente, y con cuestiones que. Que son falsas, por supuesto, siempre con la información que no es eh, verdadera, eh, se manejan a partir de las redes sociales, digo, no, no, pero cuando uno los confronta en, en el discurso、eh, presencial no tienen manera de rebatir, pero sabemos que mucha de la información se maneja y llega por las redes, sobre todo en nuestros y、eh, nuestras estudiantes, ¿no? Que, que, Por la, edad, por la edad que tienen, por la generación a la que pertenecen, funcionan mucho con, con esos tipos de medios de comunicación. Claro.、Eh, Micaela, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir que no preguntamos y、si、hay que informar, más vale que te estamos escuchando. Nada más que invitar a toda la comunidad kermesera que está escuchando a la clase pública para que tengamos un poco más de, de elementos para conocer la ley. Y、um, acompañar la lucha de algo que nos pertenece a todos, todas. ¿A partir de qué hora esto? A partir de las 17 horas vamos a estar con el afichazo. Cualquiera se puede acercar a colaborar. Bienvenido sea y a debatir y compartir un mate mientras, mientras estamos con eso. Y la clase pública a partir de las 18 horas. Bien, ¿se replica también en pico esto? Vamos a tratar de replicarla en, en pico. Se nos complica un poco cortar la calle y transmitir. Por ejemplo, como podría hacerse de manera híbrida, pero en la s e de Pico estamos organizando otras actividades para, para, la semana, para la segunda semana de paro. Bien, perfecto. Muchas gracias, Micaela. Gracias a ustedes. Micaela Gajero es secretaria gremial de ADU de la Asociación de Docentes Universitarios. Confirmó que hay clase pública a partir de las 5 de la tarde y el afichazo también. Eh, en Pico están analizando qué hacen, pero por lo menos en Santa Rosa toda esa actividad es ahí frente a las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Las 9 y 31 minutos.